Y aquí tenemos muchas monografías zoológicas. Muy buenos trabajos hoy. ¿eh? Por ejemplo, sosténgalo sin lastimarlo. Sí. Al perro. Ah. O cómo sostener al perro. Es extraordinario pues nos llama muchos oyentes que sí hay. Es verdad. ¿De, ¿De dónde, dónde lo sostener agarra? al perro, no sé dónde agarrarlo? No, el perro No es como el gato que lo caza de Alcatraz. No, cuidado, eh, no, no. cuidado, porque el perro tiene la característica tiene el cuerpo cilíndrico y Todos tenemos cuerpo cilíndrico Y muchos el mucho lo agarran de la pata La pata es muy delgada, como un palito Y se queda con la pata claro, en la mano Y más de... si usted lo empieza a regolear al perro Peor, por ahí se queda con la pata claro. en la mano Y el perro sale Hay agarrarlo de, de, de, de la estructura que dice cuerpo. acá qué dice acá ¿no? dice, La mayoría de la gente Suele alzar a su perro Eh, tomándolos por la piel que está detrás del cogote. Sí. Efectivamente. Como, a los gatos. Así, como dijo usted, lo agarra eh, sí, pero... eh, como a un niño a veces, ¿no? No, un niño, que de atrás de cogote Ay, dolor, y lo, lo levanta y se te dije que no corrieras. Pero el niño no tiene pellijo y menos el niño patobica que no tiene de dónde No, eh, es verdad que no tiene cogote. Dice y lo dejan suspendido en el aire al sí, perro así un algunos al perro. segundos. Este procedimiento es terriblemente peligroso, puede lastimarlo y hacerle doler y matarlo. ¡Eh! el señor no mata uno. porque usted si lo agarra no? de acá que justo por... le aprieta la vena sobona, <risa> sí. que es una vena es? una vena que le pasa justo por la nuca al perro la única que tiene el perro la única que tiene que el, comunicación sola? que tiene la cabeza del perro con todo el distrito inferior hasta la cola dice en vena sobona que tiene justo acá atrás usted le aprieta justo la vena le impide la circulación de la sangre y el perro le quiere decir a usted pero escúcheme pero no sabe el perro ni siquiera sabe esto que yo sé si lo quiere decir... Es y no puede, por falta de lenguaje y por falta de tener algo que decir. ¿Pero cómo va a tener un circuito...? Por falta de algo que decir. decir sí, Un corazón, un circuito sanguíneo con una sola vena, ¿por dónde va Porque y viene la sangre? Porque está mal hecho el perro, si estuviera bien hecho sería cómo... Pamela Anderson <risa> y no el perro. Sí, pero qué vena. Sí, bueno. Ah, sí, sí. Es una vena, la sobona, ¿no? Sí. Es una vena, como tiene esa sola, muy amplia, casi como... Como el cuerpo mismo. Eh. No, como el cuerpo no, pero muy ancha, muy ancha. Bueno, no importa eso, no lo agarre más de ahí, señora. Y nada más, qué tanta explicación. Perfecto. Que goce por radio, que no hay que agarrarlo ahí, no lo agarra. Yo, no lo... Que... Oh, porque... Nada, señor, Yo no noté agarre. que el perro reacciona mal cuando lo agarran. El gato no, se queda tranquilo, perfecto. Al gato, ¿El gato ¿El le gusta. Al no per... le importa, porque el gato está hecho distinto. Tiene infinidad de venas que le surcan el cogote. Sí, sí. Y a él le gusta, porque incluso tiene acá... Tiene, gato, tiene medio flojo el gato. Tiene el gato. unos nervios. Claro. que Ahí está localizada una sensación de placer del gato, que cuando le tocas ahí... El gato... el gato dice. El yes. El gato pero... tiene en todo el cuerpo la sensación de placer. Sí, de... todo el cuerpo. El gato no va a comparar un gato con un perro. No sé, no, no importa. No, aparte es riesgoso, está pensando un perro, por ejemplo, un perro de carácter bravo, de guardia, pero sí, Yo no, no lo levanto de ninguna manera. Y capaz que le duele y da vuelta la cabeza y le come levanta, eh, la mano. Pero eh, le, levantarse levanta los perros chiquitito. de porquería, chiquitito No va a levantar <risa> un, un Doberman de... que le chumba, no va a levantar. El... Primero claro. que no podés porque pesa 86 kilos. <risa> y segundo que te morfa. ¿Qué le va a hacer no, UPA a un grandanés? <risa> bueno. No, pero por diría. eso agotemos, to, aclaremos todo. todo hay sí, lo... Ahora, eh, hay gente que lo levanta al perro. Incluso que se lo tiran eh, entre los miembros de la familia. Ah, ¿pero como gracia, dice usted. El perro chiquita, usted? Como, chiquito, como una gracia, lo levantan para arriba, ah, lo atajan de nuevo y se lo tira, y <risa> lo agarra, y, creyendo que al perro le hace gracia. No, le hace no, gracia Está impresionado el perro. Sí, por... sí, sí, sí. Además, eso de tirar para arriba es peligroso, sobre todo en lugares con ventiladores de techo. Claro, sí. okay. que, que vuelve y hay un perro para cada uno. <risa> Además los perros eh, tienen muy débil la cadera, usted sabe eso, ¿no? Sí. No tienen cadera los perros, no vio la cadera del perro? ¿Pues vendría a ser la cadera sí, del perro? Sí, ¿no? donde, donde le salen los dos mulos tan atados a la cadera. Es una porquería. <risa> una cadera, cadera chiquita. cadera de perro. Y bueno, y los perros se lastiman muy fácilmente la cadera por esto, por eso. Y aparte el perro no... El estar en el aire, sin ningún tipo de punto de apoyo, volando... Lo angustia un montón el perro. Eh, sí. Porque no sabe qué está haciendo ahí. Nosotros teníamos un perro, digo nosotros, con sí. unos socios, ¿no? Eh, ¿Unos socios? ¿Un, un socio pequeño... perro? Sí, yo me hice socio unas personas que habían puesto un circo. Ah, qué bien. Pero era un circo de bajo presupuesto, ¿no? El, el circo, circo de... que sí. va por los barrios. Sí, un circo así, medio... ¿Qué nombre le habían puesto? Porque siempre le ponen nombres... No, este era hermanos, bien En vez de hermanos... ¿Cómo? Her... Eh judín y hermanos eh, no eh, hermanos barnum le habíamos puesto en homenaje en homenaje a la, a la mentira porque en realidad sí. queríamos que la gente nos, com, nos confundiera con el famoso circo barnum no importa eh, hicimos el circo bajísimo el presupuesto sí, bueno me imagino eh, debería tener un mago de ma, ma, Llamémosle, así... ¿Pero cómo? El, trape, el trapecista arrastraba, las tenía que levantar las patas para no arrastrarla. Estaba muy bajo el trapecio, Pero... interpreta. El trapecio bajo le quita emoción. Y, y, el, sí, y sí, imagínese. Que poderlo, el pepo volaba no. y, y ya iba raspando el suelo. Pero había malabaristas. Ma en todas partes hay malabaristas. No, ¿cómo en todas partes? Sí, no, en todas sí, las esquinas ya hay malabaristas. Sí, ahora sí así que hubiera ir al circo a verlos y por humano los en todas las esquinas animales amaestrados eh, bueno, teníamos un perro justamente oh, oh, oh. y teníamos un perro y empezamos a diastrarlo eh, en el siguiente número nosotros le prendíamos fuego al perro ah. y el perro saltaba por un aro no, al revés, no, pero no prende... el aro tiene que estar prendido el perro no ¿cómo? ¿cómo? Es al revés, rocía el aro con algún con querosen, por ejemplo, rocía el aro y el perro salta por el medio y no se quema, eso es lo uh, que Con razón, el perro no lo prendía, No iba ni para atrás ni para adelante el perro. No lo aprendía, ¿no? Cambiá cambiamos de perro. Todos los días prácticamente porque usted lo prende y echamos un poco de sangajol al perro. Sí. Sí. Lo prendíamos y el perro salía rajando. No le rinde así. Sí, no. Eh este y finalmente lo tirábamos al perro sí. como él no tenía voluntad agarrábamos al perro y lo tirábamos de una punta a la otra la gente no veía que éramos nosotros que lo tirábamos, veían pasar al perro en el aire y que pasaba a través del aro y desaparecía por otra culice Con un y, y éramos fuego. nosotros que lo tirábamos de una parte a otra un espectáculo extraordinario, la gente aplaudía a rabiar, justamente, así se llamaba el perro. ¿Y qué, qué es de la vida de rabiar? Ahí hubo varios rabiares, lo cambiamos en cada función, porque imagínense, el perro salía un poco chamuscado... Y... Diga que el perro no era bueno y no se vengó de ustedes Porque lo que hacían era una gran crueldad con eh, Podría ser, pero elegíamos perros cortos de carácter también <risa> <risa> no, Incendiarlo vivo es una cosa que no se le olvida nunca más Ese es el único número que salía bueno no, Después teníamos otro también interesante Que era, hacían los patos bailarines Ah, pero con patos reales Con patos reales, sí, ah, sí qué lindo eso, Pon, eh. Había un pianista que tocaba cualquier cosa De swing una acordeonista, en realidad. Sí. sí, eh, sí. Y, y los patos bailaban. Ay, qué lindo. Nosotros le calentábamos la, la chapa, arriba una chapa. Ah. Se la calentábamos al rojo vivo. Pero qué crueldad. Y el pato... Ah. Sí, bailaban, sí. la gente aplaudía pero la verdad que es de muy mal gusto lo que cuenta de, de maltrato amigos. a los se animales los números más exitosos Mirá, era de una crueldad, lo podían haber denunciado todas las aso asociaciones protectoras de animales ¿cómo? no sabían, pensaban que los patos bailaban porque le habíamos enseñado los secretos del tap se hace el piola con los animalitos ¿por qué no metió la cabeza en un león? por ejemplo lo hacíamos, ¿Ah, lo ¿sí? hacíamos. ¿tenían Teni un león? no, teníamos una una piel de león que había sido que había sido alfombra en el boudoir eh, de una señora y y entonces disfrazábamos a un señor también se metía dentro de y se metía con, dentro de la, y, se metía más o menos pero y la también no? aparecía porque como era un circo chiquito no estaba sí. toda la carpa rodeando sino que tenía un escenario y una carpa que estaba contra una pared Ay, en, qué, qué en un baldío, encontré una pared, una carpa que caía así así, a un una agua, una lona, un agua un agua, hay un pequeño oh. escenario ahí, tapado entonces, sí. el león se asomaba un poco <risa> él no lo veía del todo asomaba <risa> la cabeza y las patas de adelante detrás la cola colgaba miserablemente incluso aquella piel de león no llegaba hasta la cola porque <risa> había sido destruida por distintos animales Eh, y entonces yo metía la cabeza dentro de, de la fauce de León. ¿Y la cabeza que estaba vacía? ¿La mía? ¡No! ¿La de León también Y eh, claro, per... ¿no? metían, y el otro leon... <risa> ¿no? Y todos decían, ay, pero ahí ya me aplaudían menos que al perro ya. Y sí, porque el León se lo ve medio fláxido. Alguna gente sospechaba que aquel León, por lo menos, eh, mantenía alguna clase de acuerdo con nosotros. Y tenía el... y La principal característica de un león verdadero Es que el león no pacta No Aquiles le dice a Héctor ser erudito eh, En la Ilíada eh, Héctor y Aquiles van a pelear Y Héctor Le dice, antes de pelear La muerte, hagamos un pacto eh, El vencedor eh, Devolverá a sus familiares O a los suyos El cuerpo del vencido Y, y Aquiles le dice, yo no pacto contigo ¿Pactan acaso los lobos con sus víctimas? ¿Pactan acaso los leones con los que irá a devorar? No Y Aquiles mm. le dice eso porque sabe que él va a vencer ¿Eh? Y entonces el león no pacta Eso es un león ¿Qué es un león? Un león que no tiene pactos con su domador Cuando el león está arreglado Porque incluso leones verdaderos, le digo yo, como hombre de circo se pero... lo digo, eh yo he visto leones verdaderos que están entongados con los con los tipos. Y dice, vos no me morfás, yo, eh, yo te doy de comer todos los días. O, claro. Y el león se aviva, dice, conviene más. 6 eh, con kilo, claro, kilos de, de, de azotillo todos los días, que no comérmelo a este tipo. Una una, una, una sí. Un atracón. Un atracón, el tipo peso 80 kilos, pero y no mañana lo no claro, mañana qué hago. Así que el León tiene su, su viveza. Tengo una pregunta. Y no ¿Tenían ese tipo de atracciones del tipo freak eh como que freaks, freak, eh, freaks. El payaso freak, como un, un, un enano una eh, mujer barbuda. Teníamos ahí eh, eh, teníamos interacción... una mujer con cierto cierta tendencia a, a la barba a, al al hirsutismo eh, pero con no el bozo sí, sí, pero, escucha, una vecina me... que conocíamos que nos había hecho pelo de eso que van saliendo sí no, eso eso no es eso, es mayor mayormente las verrugas eso no es, <risa> Después, este, Esa es la boletería póngala teníamos acá unos pero sí. no no más que eso Eh, lo que sí, hicimos una trampa que A veces hay hombres muy enormes, gigantes Sí, hombres no. montaña e Hicimos la mujer barbuda, pero era un tipo <risa> pero... Era un tipo ¿Y un lo disfrazó de nuestro. mujer? ¿Eh? ¿Lo disfrazó de mujer? Para que... Sí, sí, le pusimos un traje sastre ¿Y pero parecía eh... una? Amiga. Sí, sí, al... un tipo de enfrente Mira. Al fiambre, a Valverde <risa> Tomaba verde usaba una barba Más o menos como la suya, <risa> tampoco era eh, Porque si le ponemos muchas no lo van a creer no, bueno, Entonces pero... apareció Valverde con un traje sastre eh, Con usted, la mujer barbuda Tipo saludado, buenas tardes sí. Y la y, gente y se, iba, no, se iba, imagínese, ya está La mujer barbuda es un número que termina al empezar Sí, sí es verdad No tiene desarrollo dramático sí, no. Es la mujer barbuda al comienzo de la escena y al final o sea, no, verdad, no te, no a menos que interactúe verdad. con los payasos y Sí, bueno, pero ya, eso, ya le tiene que agregar bien. algo En cuyo caso ya no, Usted no la sigue por barbuda Sino por otra razón Tengo una pregunta, porque los circos eh, Hace algunos años había El Hombre Bala No, atracción. no hay circo que no tenga Hombre Bala bueno. hace mucho Si no, no tiene Hombre Bala Está nombrando a la máxima atracción de nuestro circo ah, yeah. El Hombre Bala un cañón teníamos un cañón habíamos comprado un cañón sí, ¿dónde lo compraron? ¿Rosagos eh, militares? algo por el estilo sí, todo para el pirata ah. este, bueno, ahora cerraron pues lo asaltaban mucho este y vendían de todo ahí, que eso, tapita para ojo pata de palo, gancho barbas, potillas español para que de... tenga y la clientela iba artículos con... de pirata, pistolones. Claro. Eh... galeones, todo, Loro, claro. me imagino también. Sí, Loros. Loros para ponerse sí. efectivamente como señor Silver. <risa> y también vendían cañones. cañones. compramos uno, uno grande. Es el más grande que tenga, sí, porque sí, tengo por... metido el tipo a dentro. Sí, sí, sí. Después lo modificamos un poco para que escupiera en una cosa es una bala y otra es un, un hombre, sí, le sí, digo sí. la verdad. Sí, sí. Le digo la verdad, aunque ahí... Bien. ¿Y, okay, y hay to, es todo un arte? Porque hay que saber poner la cantidad de pólvora adecuada. A veces se nos iba la mano con la pólvora. Sí, claro, con eso, eso lleva una pues medida. Los primeros hombres bala que tuvimos, eh, incluso no les pudimos pagar. <risa> ¿A los deudos? No, no aparecieron más directamente. Ah. Pero que le puso mucho y que voló, voló sí, mucho y y andas a ver dónde cae. Nosotros. <risa> claro, claro, al... que poquita, ¿no? Para que al poquita, Para que pero tan poquita no, porque por ahí se te queda encajado el hombre bala, sale la mitad del cuerpo, es un varias sí, veces sí, pasó eso. Te sí, sí. siente una cosa tipo cuete de plof, un cuete puf, este socuete fracaso, puf, se el tipo queda asomado ahí al cañón hasta las Salud de toda la gente <risa> Lo ideal es que... Claro, acá no teníamos... El techo de la carpa estaba a dos metros y medio Ay, ¿no? pero qué una carpa de playa, sí, era el... claro. un camping Entonces, este... Medio le apuntamos a una abertura que tenés Y vos salía por ahí sí. Caía más o menos 10, 15 metros, lo ideal En un terreno, en algo... En un terreno, caía ahí O si no, a veces caía al lado, al patio De una señora después se enojo y dice, que no caiga más porque no lo doy dice. O, o lo devuelvo en pedazo este... sí, yo estaba pensando que no cualquiera tiene que encontrar la persona justa que entre en el diámetro del cañón sí, el hombre bala tiene, tiene que, que, que ser una persona pequeña y ágil sí, sí. que tenga buen caer hmm. buen caer Sí, sí, que tampoco... Poníamos un casco así, con una punta como una bala, prendíamos la mecha y hacíamos... ...toda una cosa, ¿no? Y sí, sí. no, Aparte, si la atracción principal había sí, que... Sí, sí, al final, cuando terminaba la función, el último número, el hombre de bala, ¡pum! salía por arriba y la gente se iba por ella oían el estrépito. Era muy dramático cuando oían a caer arriba algún virgo, algún... Cuando teníamos la suerte que el tipo caía, ponerle en una claraboya a... ¡Bling, bling, bling, bling, bling! Claro, y gente, más. aplaudía. Más carácter dramático. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con el circo? ¿Lo cerró o, o sigue? Con el circo no. Ahí empezaba a venir poca gente. Mm, sí. Eh, la televisión lo mató. Sí, sí, sí. Y, y, y, y, y la computadoras. Y también, y también la, ah, la, las computadoras. Las computadoras, sí. mire, era una cosa que... Y también que no se renuevan los números. Lo, sí, también eso. Los, era una porquería. Números. Eso lo mató también, sí, sí. sí que hicimos hacer una pequeña kermés después ya para vio sí, sí, la lona claro para aprovechar la lona mañana claro que... y hacíamos todo gane premio enboque en el agujero qué sé sí, yo está... póngale la cola al chancho <risa> reviente <el> globos mordiscones alguien <risa> le hágale up al perro eh, tira el per sí sí o a ver quién escupe más lejos toda esa cosa ¿no? Y no tuvimos mucho éxito No tuvimos sí, Porque aparte la mayoría Después, de, se... de los trucos están trucados eh, de, de, de los juegos No, no, gan no lo gana nadie no, Ganan ustedes nada más sí, sí. Yo quiero el elefante de peluche de 300 pesos <risa> Y ya la muerte fue cuando nos tuvimos que mudar porque nos echaron del baldío porque iban nos construir, corrió construir la municipalidad iban a construir y nos tuvimos que ir al kilómetro 71 de la ruta 3 a ah, 15 no. cuadras de la ruta por oh, un por un sendero, no. ni siquiera calle. Pero ese lugar un sendero entre los yuyos que hay el cartel que decía kermese, decía con una flecha a 15 cuadras kermese. Con no. la ruta, ¿quién Gran va a parar, kermese, para kermese? Los muchachos iba estaba ahí, habíamos limpiado un poco, un alambrado estaba no ¿Y quién va a llegar? Y no, claro. hay que desviarse. Sí, sí. sí, iba muy poca gente. Casi diría que nadie. nadie, nadie. Ahora, ¿y por qué no, no ponemos hicimos, nosotros? Quisimos construir un tren fantasma ahí. ¿eh? Ah, ¿tren fantasma? Es lo más lindo para un chico. Un tren fantasma, bueno, eh, también de muy bajo presupuesto. ¿no? Bueno, pero algo, algo eh, de miedo tiene que dar. No, habíamos hecho como una especie de túnel con bolsa arpillera oh, y no. cañas. Toda la armazón de cañas... ¿Y, ¿Y por había un riel? ¿Eh? ¿Un riel había? No, un carro, ¿para qué el riel? Sí, bueno. Más o menos nosotros sabíamos bueno. y, y uno, medio disfrazado de fantasma, lo empujaba sí. por, el, por abajo del túnel de bolsa arpillera Que medio, si era de día, no teníamos... Deja gracia. pasar la luz, claro, claro. Ay, y, y adentro, por ahí recodo Se asomaba uno y te decía... Y se <risa> asustaba y la duraba, gente Eran siete metros ¿Siete metros? ¿Por qué? ¿no es que a los 30 segundos terminaba el tren. Menos, menos, un poco menos. El susto te venía después cuando salías. No, no, no es ya te uh, dos sustos tenía. Uno que te hacía uh, y otro uh. No, porque yo había he... ya había un cajón de muerto que se abría. Sí. ¿Real era el cajón de muerto? ¿Eh? ¿Era real? No, ¿cajón? un cajón. Bueno, pero ni siquiera es. Es con cualquiera, era un cajón de manzana. Eh, se abría y salió un tipo... que a veces ni venía. <risa> ¡Qué tristeza! Imagínese, no era para laburo. No, ya sé, pero ¿cómo veis la gente con esas eh, retracciones? Sí, eh, a veces al tren fantasma entraban con alguna ilusión. ¡Uy! ¿Y sí? Da mucho miedo, señor, decían. Sí, decía el tipo, a ver, un poco... Uh, uh, <risa> <risa> ¡Ya está! No, porque yo recuerdo Ahorita el pal Era fantástico Sí, eh, claro Inclusive sí. uno pasaba Por telarañas Que, que sentía los hilitos De ¿Ah, la ¿sí? telaraña en la cara Ah, yo me desmayé Una vez ahí ¿No claro. me encargar? ¿Sí? Me desmayé Me tuvieron que sacar Y sí, porque el miedo era Daba real. más miedo Cómo se golpeaban las puertas Cuando entraba el carrito Que ah, lo que había adentro Ah, sí, sí, sí, sí Había curvas eh, De repente una curva pronunciada Y salió el esqueleto Pero ¿Y usted no tenía eh, El palo enjabonado? Eh A veces ¡Ah! <risa> Lo poníamos, era muy difícil el palo enjabonado. ¿eh? Es muy eh, difícil, hay que estar un entrenado. Un palo enjabonado, ese sí, no un palo de la luz, porque justo había un palo de la luz. Ah. Y... Che, digo, ¿por qué no cortamos la luz? Ah, cortamos, encima. Cortamos encima todo de... la luz, lo enjabonamos el palo, compramos, sí. me acuerdo, 20 paquetes de jabón linsul. <risa> y arriba le pusimos un premio. ¿Qué había? Había una caja de alfajores. Tanto lío por una caja de alfajores. Sí, eh, bueno, bien, sí. Tanto lío porque subiste un palo. Bueno. Y... <risa> ¿Y la gente iba? ¿Se anotaba? Y... Ah, los muchachos, las muchachadas claro. van para compadrear entre las novias. Y me no, dice, sí. sí, yo voy a subir ahí, eh. yo voy a subir ahí. Eh. Y vas a ver, y vas a ver. Y llegaba el tipo hasta la mitad y bajaba. No te quiero más, dice. porque eh. voy, a... voy a andar ahora, voy a andar con el dragón de la Nelly. Que dice que se lo sube al palo hasta, hasta arriba. Y agarra la caja de alfajores de minas para ella eran ah. uruguayos. Este, bueno, y Porque pero también ¿sí? yo me imagino que han tenido ese martillo, el martillo para el, el forzudo le... teníamos, sí, que, que hace golpear eso. una campana. Sí, pero lo teníamos era trampa, y vos golpea, golpea la campana no sonaba. No, subía no suena nada. Igual que el palo enjabonado cuando alguno estaba por llegar a la punta lo empezábamos a mover. Pero cómo? Eh Pero con algún sistema invisible. Eh, sí, teníamos una, una, unos hilos, sí. unas una hogas atadas en la base, y a una seña empezamos a sacudir. Y el, el pero tipo, la gente no se da cuenta que pensaba a bondular. Sí, el, sí el, se daba palo. un poco de cuenta, pero nosotros decíamos, no es verdad, no es verdad, y la gente te cree. Y pero después el concurso de nada. quien escupe más lejos, ah, ¿eso también? que también se sí, hizo internacional eso. Pero ya lo organizó Tinelli, ¿no? <risa> bueno, pero claro. nosotros fuimos a ah, usted lo lo, sí, lo sí, sí, impulsó. Sí. Y el muchacho siempre lo cuento, eh, de Obrien era. ¿Así? ¿Ah, de no me acuerdo si de Obrien o de origen. Eh, de uno de esos pueblos. Que le el 7.30 tenía de récord. 7.30 después mira, a a pie eh, a pie firme, ¿eh? No, porque hay mucho que con carrera vienen corriendo y antes de llegar a ella, no. Este, a pie firme 7.30. ¿Y cómo mide una vertura? Y tenía la... una técnica para escupir. Disculpen, yo no voy a describir eso delante de personas... No, está bien, pero... ...decentes. Aquí. ¿Tiene que llegar completo? No, sé sí, señor. Tiene que llegar algo. Me, Me imagino... gusta el jurado. Quiere anotarse, se anota. Me imagino que el secreto es una gran fuerza en el diafragma. ¿Sí? Efectivamente. Efectivamente. Y una Efectivamente. gran presión y velocidad. Este muchacho tenía las minas que quería. ¡Ja, Pero, pero porque, era un guanaco, discúlpeme. que había ganado el concurso. Había ah, ah. ah, ganado el concurso. Ya él se, se ensoberveció un poco, ¿no? Ya sabía que... Un momento, dice, aire, aire, dice. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dice, Me ese es el tal? muchacho, eres, ¿sí? Y salía con la que quería. De, de, a la salida, ¡ay! Dice, escupime. ¡Cómo, oh, no, pero señor! Ahora, eh, mire usted, la gente del noticiero está más o menos a 7 metros no, pero, y monedas. Sí, pero no sé, no sé, no, no va a llegar. Pero, eh, bueno, eh, hacemos un alto y después continuamos con este concurso, sí, sí, sí, sí. mientras oímos las noticias de, de, de noticiero, justamente. Queremos saber cómo anda el humo, ¿eh? Sí. Permiso.